La Paz Hay un río que me gusta y es el Nilo Qué lindo río que es el Nilo, es el mejor Ay, qué largo ¿Qué es un tema de los twist? ¿Eso? También Sí Me impresionaba. 418204 es el teléfono. Estoy es Ki palki hasta la una de la mañana y estoy con Lisandro, en Billy y Jesús andan por ahí dando vueltas. La Esperamos que y Jesús siempre está cuando se reúnen una o dos, dos o más personas. Digo. Exacto. ¿Eh? Aparece. Así que si en su casa son dos o más, la presencia de ambos dos se pergenia. Se materializa. Uh -huh. Exacto. ¿Cuál es el paraíso? de la piratería en internet. Antofagasta. Quiero no. Antofagasta no. Eh, es Cancún. Un país. No. Busquen por el lado de Europa. Praga. N no. Es un país. Bueno. Praga es un país. No. Praga no es un país. Porque dijiste es un país. Exacto. Ah, ah tengo un auricular de fantasía. Sí. Porque no anda. Ay, no. Upa. Sí. odio así suena bueno, el yo. Paraíso, ¿De el paraíso. Piratería? Dijiste el paraíso. Eso es una ciudad también. No, no es el paraíso. No, el, Valparaíso. no el paraíso, de la piratería es Suecia. ¿Cómo es el paraíso también de el suicidio, por ejemplo, y del de buen vivir? De Durheim. ¿Y de qué? ¿Qué más? De Macquiver. No, <risa> una de la navaja de Macquiver. <risa> y <risa> no, esa es Suiza. Como claro. claro, el paraíso fiscal, como el, el, el del país El país que le invadó Argentina. Exacto. Ahí está. Ah, es, la, es la bandera celeste y amarilla sí señor o está sea, en equipos de fútbol con esos mismos colores bueno no claro. importa el tema es que no se sí importa de vos de trajiste colación el paraíso hay un lugar en realidad el paraíso se forma porque porque hay un sitio que porque se porque llama hay gente buena. de pirate bay la bahía de los piratas claro que hay un montón de gente buena que no se sienten intimidados cuando la, las Compañías estas como la ría y la MPA, que son los que y cuidan, claro, y CAPIF, que son. Claro, son el equivalente de CAPIF de Estados Unidos que además se meten en todos los países. ¿sí? ¿Qué hicieron esto? La estas empresas americanas. Claro. Fueron y le dijeron a la policía de Suecia, cuiden esto, cuiden esto, vayan a frenar este lugar, vayan a frenar. Fue la policía y se llevó todos los equipos de la vía Pirata. La vía pirata funciona como. Ellos no tienen material eh, pirateado, sí, rompiendo leyes de, de propiedad intelectual. Ellos lo que tienen es, ya lo dijimos alguna vez acá, son los trackers de un programa que se llama BitTorrent, uh -huh. que es un programa donde vos te bajas directamente de otros usuarios. Entonces el tracker lo que hace, la dirección, claro, lo que hace es, es como un archivo de texto que te dice qué persona tiene, va teniendo cada archivo y vosotros puedes ir bajando de a pedacitos de un montón de gente eso que, eso nunca que no lo entiende que lo comparte lo de los pedacitos no, no. en el archivo ¿Sabes? pero no entiendo yo lo sé la explicación la te explicaron el mail en, en, en forma de paquetes ah, ah, se no, envían otra, otra cosa más que no, por no varias rutas y así se aseguran que llegue el mail bueno <risa> son formas de explicar esto es entonces lo único que alojaban esta página creo más en dios que en la internet archivitos de y el Controlaba esta página o tenía el 20% del tráfico de BitTorrent en el mundo. Y el 20% de la piratería a, la pipeta. a través de BitTorrent pasaba por este lugar. Por eso. No sabe el significado de la pipeta que dijo. Dijo a la pipeta para. Porque eso no, dijo 20%. Yo le estoy apoyando, no, apoyando es en la noticia. Si mala onda. Uno de cada cinco. Eh, películas pirateadas ahí está eso, no, es la, ahí. eso es el verdadero la pipeta, una de la ¡Huele! pipeta que más ¡Ah, creíble la pipeta, la pipeta. <risa> una de la pipeta, un, un bueno, y jugador pues, de básquet de ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? la, la pipeta claro, <risa> ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? fue la, claro, fue la policía, les llevó todos los equipos y ellos pusieron un, un comentario diciendo, eh bueno, post, la policía nos agarró, no sé qué, pero no nos vamos a rendir y dijeron si es necesario nos mudamos a otro país tarantana compraron Exili equipos, exiliados compraron equipos de vuelta y ya están haciendo pruebas en países vecinos suponemos que noruega o pues no sé qué otro país tiene eso ¿no? cuando la ¿cuándo sí, gente y ese sí que va a ser el paraíso Exacto. completo cuando la gente protestando por archivos desaparecidos ya hay exiliados de internet de todas formas ellos ya volvieron porque no le encontraron nada ilegal como para porque estos archivos trackers que estamos hablando no son ilegales bajo ninguna ley de Suecia, entonces ya están de vuelta. El archivo botón que dice, "Allá hay, de todas formas están preparados para mudarse a un en cualquier momento. Si viene la policía y les molesta de nuevo, ¡tum!, se toman el buque y se van. Agarran una camionetita, se ponen wifi, exacto. <risa> y le se pegan. www.depiratebay.org Se meten ahí y pueden encontrar Apoyarlos. todo, todo, todo, todo, todas las películas nuevas, todos los discos nuevos, todo lo que se quieran bajar, todo gratis, sin pagar un centavo como corresponde, por supuesto. Ah. Arrancamos Yolky Palki con The Replacements, haciendo message to the voice, estos es nuevos de Replacement que va a entrar en el compilado con temas viejos y este tema nuevo. ¿Por qué lo alentas chasis porque lo porque le decís muy bien chasis darle una galletita si lo va a alentar el lisandro machain hoy 5 de junio a no puede cuenta... que me presenten como el primo de evelyn el primo de evelyn Mentira. el primo del de otro machain que canta nos cuenta la noticia del día y la única noticia que nos importó hoy a la editorial de jolky y fue que ¿Qué? un piloto logra aterrizar Antes de morir. Bien. ¿Se entendió? Sí. Fue como se y murió. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo? Se estaba muriendo. Tenía razón, era cortita la noticia. Como la mayoría de los pilotos que mueren en algún momento de su vida, ¿no? Pero Me este se estaba muriendo. Ah. Y consiguió aterrizar el, el avión muriendo. Salvó o sea. el avión. Iba alguien en el avión, su familia. Un piloto uh -huh. que sufrió un ataque cardíaco manejando. Logró aterrizar a ver eh, no no quiere que, que me imagino el estrés del tipo el tipo murió del estrés por aterrizarlo y la señora estaba en la duda si presionarlo al marido para que, que estresara y muriera o, o morir en el de todas formas y <risa> <risa> <risa> salida al aeropuerto <risa> lo mató el estrés era, claro, claro era de esas mujeres Qué que esa. indican todo el tiempo lo que sí, tiene que sí. hacer el marido todo el tiempo no es que la vas a atropellar esa señora guarda con el de la bici yo quiero una así la cuestión es que logró no lo aterrizar porque estaban los pibes, nada más había el capítulo de Alfa en el que Alfa aterriza el avión cuando iban con los Long Morning <risa> <risa> que estaba, estaba bueno <risa> este muchacho logró aterrizar en una carretera salvando así la vida de sus tres pasajeros todos sus pasajeros poco antes de morir sus tres cuatro no sé cuántos eran se entendió esposa y Matrimonio amigo, lo dijo el gran Jornal. Y como siempre, tenemos nuestra banda de hip hop que nos explica exactamente lo del infarto. Ves como un infarto, mueres del impacto en Ciskerac como meteoritos, quitándote la vida sin darte la despedida, abriéndote heridas como espadas de doble filo. El rap del infarto. Podrías haber puesto más. Sí, pero ya se iba por las ramas, ¿no? no, no se ponía a hablar de que él era un, el rey de la metáfora y me, me aburrió pa Pasa en el hip-hop, si Son unos monos se van por las ramas ¿El infarto de la metáfora de qué? No, en realidad el, el rap este, o el hip-hop, como ellos le llaman ah, sí. Hablaba de que él provocaba infarto. Él era el infarto del hip-hop no wow. Una cosa así, importa Jack Francis, de 61 años, presidente de la Francis Tracking, obvio En Utah Obvio Ah, era mormón, era utano. Yo yo quiero hacer Diego de las Diego's Corporations. Pero este era Francis Trucking, Trucking de trucking. camiones. Claro, un camionero. Era un camionero. No estaba en sus salsas precisamente cuando. No, lo creyó. mataron las hamburguesas y la cerveza de. Como todos los americanos. Camiones. Ah, los americanos lo matan las hamburguesas o la guerra de Irak. ¿viste? Y algún conflicto. Había, había de decirlo los programas de noticias. A ellos. Y, a, y a los iraquíes los matan los americanos. <risa> este <risa> muchacho sí. hab bueno, viejo había salido el domingo de jackpot que no es una fichita. Jackpot. Mira una vez. Nevada. Sí, sí, se la jugaba <risa> sí, <es verdad. risa> Saliste de jackpot. ¿Qué pasa No lo sé, y... no, no entiendo. Y jackpot es el, el premio gordo. Es el, no el Jack Point. Jackpot. No, me point. Un punto del cuando de, golpeas el, el, el jackpot, cuando logras el jackpot es cuando te ganas el pozo. El, el, el, estamos el hablando cualquier de cualquier juego casinos. Azar, claro. y eso. La cuestión es que esto está nevada y no ¿Qué, sé qué significa el no sé. El pote, el vaso. Y se encontraba camino a su casa con su familia y otra pareja como cualquier persona que sale el claro. fin de semana a tomar un trago y dice: Agarramos el avión, nos vamos eh. y volvemos inmediatamente. Claro que las condiciones del avión eran poco irregulares, un poco irregulares. Y el viejo ya se lo veía ver venir. Estaba sudando tanto que el marido, escuchate, el sí. marido de la otra pareja se asustó. ¿Y qué dijo? A ver. Y no tiene miedo de caerse en un avión y no, morirse. No, no, no. Es es? tranquilo que no pasa nada. ¡Qué, oh, qué presión! ¿Qué hace Majul? Acá? No ¿Majul? ¿Remajul era? No, pero no lo era. Era el gordo Yo de los reconocí, claro. Está <risa> bien, no le daba impresión. No, no, no, ah, no. El tipo sí, seguramente. Pero poco después, de un ratito, sufrió el ataque al corazón. El piloto logró aterrizar la avioneta, que era una Cessna 185, para la gente bohemia. No, pero ah. avionauta. La Cessna no es el sedán. Todos le dicen un Cessna. Claro, de... Parece, pero no no un tipo, bueno, es sé así. Si no. Debe ser sí, sí, sí debe ser algo así. La gente de campo sabe de lo de avioneta porque le tiran ahí lo, la y droga el de... el de... Fuyi, insecticida, no, siempre pues algo te que las camionetas la compran con soja, eso son toda avioneta que trae merca. ¿De dónde? No llega una avioneta con merca, tiene que hacer como 20 paradas. ¿De qué habla? Me las traen de cualquier lado y tienen su propio tanque de Fuel. Ay, Fuel, por favor. Fuel, todos lados. Fuel. Se dice Fuel. Pero en el campo le dicen Fuel. Claro. ¡Eh! ¡Me quedo claro. sin Fuel! La sí, avioneta, me quedo. No. me quedo sin Fuel. No. Claro. Como en, en el tablero dice Fuel. Exacto. No es verdad. La carretera, a 30 kilómetros de Utah, cerca de Park Valley. Y fue trasladado al hospital en Big River, el oso, el, el oso de. El no, río sabe, de oso. No, no, sabe, no tiene ni idea de lo que está nombrando. Tremonton, <risa> donde falleció, falleció zona, Dijo esa. Johnson. Linda zona. Jorgen eh, Es medio árido, sí, es un medio árido, pero hay, eh, hay lindo, hay árboles, hay osos, la, la radio, la radio es un medio árido. Hay un valle. Hmm. Y hay un río de osos. Claro. De hecho es un río de vos, no es que sea, si no son, bueno... No te ahogaste, <risa> matan los ¿Qué, osos. ¿Qué manera de saber localidades americanas? Claro. Michigan, Missouri, es un montón. La cuestión es que la familia quedó despapada, Dos. sin su padrecito. Y no, todo... ¿Crees que era otra cosa? Despapada. Todo por... <risa> ah, buenas noches, mi nombre es Diego Jiménez informando para Ciencia Y no tiene miedo de caerse en un avión y morirse no, no. te preguntaba vos de vu? ¿Qué pasó? Ay, o sea, me faltó una parece, no el se fíjate. me maría como no tengo el retorno encima dije fue el de, lo, de, lo del avión recién, La, vamos a consultar, Mati falta uno o ya sea, fue todo, falta ahora vamos El infarto de su padre La muerte de su padre Pero ahora no sabemos a, qué, a colación por, de por que venía se quedó el sin padre. Claro está bien Se lo llevó el infarto el padre. Ahora viene el avión Uf. Y con esto vamos a empezar a terminar. En, sí, es para, de... para empezar a terminar, cagamos, porque terminar no es un instante, es un proceso. No depende. Y no, no. lo hoy Ustedes ¿no? dos me tienen cansadísimo. Ah, va, mala onda. El avión se salió de la carretera antes de golpear una cerca y detenerse. Es decir, no es que fue todo el esfuerzo del tipo. ¿no? Ah, no, ya se frenó, no, ¿sí, culpa de una cerca. Chocó contra. Es Pero los pasajeros salieron ilesos. Los pasajeros menos, el, menos el muchacho, pero venía de antes. Ah, no, básicamente, no, no era pasajero, ¿está bien? Claro, no, es verdad. ya explican, básicamente él se salvó la vida sí. y le salvó la vida a los otros pero después la circunstancia del infarto lo llevaron a un deceso. Oh, yeah. Y ahora sí, estaba lo de la reflexión que era lo que el, el último aviecito que escuchamos hace un ratito, el 4. El, el, el, el avión se está por estrellar. ¿Cuál te sería tu última confesión? nos deja todos pensar ah, no, ay no, yo pensé que le iba a decir no no no yo eh, no la sabía eh, audio cortamambo que parece iban <risa> a decir algo y... no que la gente llame la consigna, Eso, del, día. La consigna <risa> del día si tu avioneta se está por estrellar pero no te vas a morir estrellado por la avioneta sino de un infarto cinco minutos después en el hospital es muy complejo la pregunta así. qué confesaría pues tiene que ser algo que tarde esos cinco minutos a que el otro le caiga la ficha para que sí. vos te muera pues sí. si no está cinco minutos así de incomodidad y algo que le puedas algo... contar a tu cardiólogo algo de, que el tipo claro. que realmente te puede entender me están haciendo tengo peor. varices por ejemplo decirle algo así Esa es la confesión y si es un cardiólogo entonces ¿Por qué? Todo... y porque son venas lo relaciono inmediatamente qué prejuicios las varices no es un prejuicio que sean venas es un, ¿Qué? un diagnóstico no sé Eh, no sé, yo, yo no me sé. iría al especial de la semana pensando Pensando, claro Nos vamos al especial de la semana pensando en esto El especial de esta semana Vamos a hacer dos semanas consecutivas con un especial larguísimo Ambientado en la década del 80 en Francia Conocemos la movida New Wave de Estados Unidos La movida New Wave de Inglaterra La, la nueva ola argentina La nueva ola argentina Y un poquitito del resto de Europa Pero no conocemos nada de lo que pasaba En Francia, así que es una introducción a la New Wave francesa de principios a mediados de los 80s. Allá, hacían hacer un party haciendo The Sabbath y después Baroque Bordello haciendo today. Uh -huh. La producción de Palki, se automedica Una marea de plazura, en un río de I came a Este no es tu ranking. Es el The Last FM Ranking Para participar del Ranking Last FM Instale el plugin de Audio scroller en el Queen O el Windows Media Player Y a cada tema que escuches se le sumará puntos Consulta las bases en www.last.fm last last last Esta semana en el Ranking de Last FM Los Red Hot Chili Peppers comienzan a bajar posición Ya no acaparan todo el Top 10 Y cada vez quedan menos canciones suyas entre las 100 primeras De todas maneras, todavía tienen 30 temas en el Ranking Incluida Estadio Marquee en el puesto número 4 ¿Listre? puesto sigue siendo de los Red Hot Chili Peppers con Danny California y en el podio lo acompaña Gnans Barclay con Crazy y de Postal Service haciendo Such Great Hides. Los grandes ingresos de la semana pasada siguen subiendo posiciones. Afi llega al puesto número 50 con Mass Murder. Y los finlandeses de Lordi están a punto de colarse en el top 10 con Hard Rock. ¡Haleluyah! Al empezar a volver todo a la normalidad, algunos clásicos del ranking vuelven a meterse entre los favoritos. Algunos de los que regresan son los Arctic Monkeys, Block Party, Coldplay y por supuesto Death Cab for Cutie, de quienes escuchamos el puesto número 14, esto es Soul Meets Body. A melody softly soaring through my atmosphere A melody softly soaring through my atmosphere Deportes En cholki Bambasta Bambastel deportes En cholki Bambasta Bambastel deportes En cholki palki Bambastel Estamos vibrando al ritmo del mundial, señores Se viene el momento brillante, 6 del 6 del 6 y no me importa un carajo Porque hay mundial Barriles de cómicos, señores Emoción y diversión Se cumple, se come dos ingleses Tres ingleses para poder llegar al arco, señores Y se viene de un puño levantado Y Argentina Jesús Matías Torres, perdón Jesús Matías Torres, buenas noches Jesús Matías ¿cómo le va Álvaro? ¿Cómo anda tanto tiempo? Emocionadísimo, querido Estamos viviendo momentos nobles Y así lo dices de señora Ganger, Gunker, Ganger, Tranger, Sergen Drange. ¿qué tal mi querido Fabricio desde allí? Estaban agotando una gallina Pero veo que no, que eres tú ¿Cómo estás, querido Mauricio? ¡El único afortunado! Un, un poquito indignado porque con esta excusa del Mundial nos olvidamos de todo. Por eso ya nadie se preocupa dónde está la doctora Jubileo. ¿A nadie le interesa? Parece ¿Y que a nadie le interesa. Jubileo no y era una de los X-Men? Pues seguramente tiraba rayo por los ojos. ¿Y qué pasó con ella? Nadie sabe nada mi querido Fabricio, tenía, tenía fuego artificiales por las manos, me corrige Jesús María Torres Con este humilde comienzo, con este humilde homenaje a los grandes gladiadores del fútbol argentino Que me llena de emoción, la me ruchada, llena... Paparruchadas, nada Fabricio, estás ahí para hablar de deportes y por eso vamos comienzo A este micro gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Comienza la emoción Desde ahora y hasta las 9 de la noche, el mejor equipo de profesionales en el mejor programa deportivo. ¡Qué bueno tenerte, Jesús María Torres! ¡Qué bueno tenerte, Fabricio! ¡Qué bueno! ¡Qué emoción y qué leía. Jesús María Torres, ¿cómo te sentís? No, muy bien, bárbaro, estar acá en la radio compartiendo el estudio con vos. Un poco resentido porque no hay más finales de básquet, me parece. Sí, bueno, hay que, hay que esperar. Ya hablaremos de eso más adelante porque las actualizaciones llegan a cada instante. ¡Upgrades! ¡Update! Todo se baja de internet, todo llega cada rato, cuando menos lo esperas. Una noticia, un pop-up, algo te dice cómo ha salido, algo en alguna parte del mundo. Promoción de AFA. Argentinos, Juniors y Belgrano cumplieron su objetivo al prevalecer en los partidos por la promoción y en la próxima temporada jugarán en la primera división. Argentinos igualó en la Paternal frente a Huracán 2 a 2 e hizo prevalecer la ventaja deportiva. 1 a 1 habían salido en la hija. Belgrano se llevó la victoria en Bahía Blanca. Teolimpa por 2 a 1. Igual resultado que en Corona. Así es la cosa de la promoción, no es así, Fabricio. Explicame un poquitito cómo quedó el, el, el torneo de AFA para el que viene, quién se quedó y quién se va y cómo es la TAP. Perdón, perdón, estamos comentando un partido, lo tanto, y nos olvidamos que hubo un muerto en ese partido, ¿no? Un señor con una vida, con una familia que se murió en ese partido. Y acá no decimos nada. Papá, papá, papá, Fabricio, te estás metiendo con temas jodidos. Y, y, no, no, investigamos qué pasó con este muerto de Belgrano. O sea, ¿quién lo mató Belgrano? Eh, el, el, el olvido de la gente lo mató Belgrano, por eso es la bandera ¿No? en su honor. ¿Más rasqui? ¿Más rasqui? Callate un poco Fabricio, callate un poco Fabricio, no metas estas cosas tan altura de la noche porque en el fútbol siempre muere gente, pero no nos acordamos de los muertos sino de los goles, no así es así Jesús muere Torres. Y bueno, eh, por lo menos Argentino Junior pudo mantener la categoría, no lo hizo así Olimpo, así Córdoba va a mantener la plaza que mucho no se la merece. Pero se va, no va uno va. y entra otro. Eh, sí, claro, pero... dale Jesús, dale, dale. O a la muerte como hacían durante la dictadura. Jesús hizo lo que pudo en su momento y lo ha hecho en todas las eras de nuestra historia. Que hasta que el trabajo de Jesús, mi querido Fabricio, desde Nuremberg, Harkunger, me parece una falta de respeto, Fabricio, con Jesús María no tememos. durante la dictadura, Jesús. Un pequeño María Muñoz, y lo dije. Ya no tache, escrache, fibrones power casters en sus tradicionales paquetes por 6 y por 12. Porque escribir es resistir, es perdurar y transcurrir y honrar la vida. Donen sus órganos respiratorios. No distraen con el tenis, querido, queridos. Por eso es cierro, rolando, arroz. Lo estiran, lo estiran hasta que llegue el mundial. Pero más datos y actualizaciones en este instante mismo que están pasando las cosas. Y la bandana accedió a los cuartos de final vendiendo a Martín Pasallo Arguello por 6-4-6-4-6-4. Claudio el fue eliminado no en la el ascendiente a Nicolai de por 6-3-6-4-3-6-6-3. Nadal vendió por primera vez a Leito Hewitt por 6-2, 5-7-6-4-6. ¡ah! Fabricio, mi querido Fabricio, de donde quieras, qué rayos estés, querido. Vos tenés su favorito en este cuadro hacia la final. ¿Te parece que va a haber un duelo en Albandián Federer otra vez y que el Albandián lo va a hacer papilla? Desde aquí, desde en vivo, desde Frankfurt, junto al pelado Jordano, lo digo una vez más y por última vez, el tenis me chupa un huevo. Eso es María Torres, yo sé que a vos no te chupa el huevo porque sos un poquitito más profesional que mi querido Javorillo que está haciéndole cosas raras a Jordano. Bueno, ah, primero mándenle un saludo ahí a Luis, por favor, de mi parte, usted sabe que lo admiro mucho. Le estoy tocando la pelada en tu nombre. Gracias, gracias Fabricio Bueno, ahora volviendo al tenis Que es lo que nos estaba importando en este momento En realidad Nalbandián se va a cruzar con Federer en la semifinal Si, si vence a David bueno, uno cree que Federer va a avanzar Uno siempre cree eso de Federer, sí, que siempre bueno, sí, Va a ganar, sí, hasta que enfrentan al Nalbandián o a Nadal Y bueno, Nadal, Hewitt en esta superficie, mucho daño no le podía hacer a Nadal, así que Nadal va derechito a la final y si no pierde con Federer, lo va a hacer con Albandiano o si no va a ganar el torneo. ¡Lo pensé yo! Una pequeña preguntita, una pequeña duda futbolística. Te, tenía un remate bárbaro pero lo que me va a decir Jesús María Torres. Quiero que lo sepa, querido Nuremberg perdón, perdón, perdón, mi duda. Haga, haga. Y Nadal siempre se toca el trasero. Porque lo tiene duro a diferencia del suyo, querido Fabricio. Usted no siente un trasero duro ni hace años, y menos de Yorlano. Pero yo me lo pelé. Se lo han pelado, mi querido. ¿Cómo le dije y iba a decir? Lo pensó, lo pensó Billy, lo pensó Fabricio en su casa, lo pensó Álvaro, lo pensamos todos. Pero lo dijo Jesús María Torres. Seguimos aquí en el resumen deportivo. ¡Gimnasio La Nueva Flora! Vení, te hacemos caer corriendo hasta que renueves toda la flora intestinal. Vení a Gimnasio La Nueva Flora, una fauna de lanzos reaccionarios te está esperando. NBA. La final de la NBA está servida Da se decidido de los soles de Phoenix Derrotando los 102 a 93 Alzándose con la serie por 2 a 2 Y con el título de la conferencia del Oeste Los vaqueros de Dallas verán en la serie final Con el calor de Miami Tan tan tan tan ¿Quién ganará? Las preguntas llegan por doquier, las estimaciones llegan por doquier, los momentos de apuesta, momento de ciudades si grandes en el deporte de los grandes, negros y musculosos y fibrosos, y algún alemán jodido que quiere romper las bolas en la NBA, ¿quién ganará en esta final que sube Torres? ¿Cómo se desarrollará? ¿Cuándo se vienen los partidos? ¿Por qué no lo vemos? Ah, bueno, ¿por qué no lo vemos? No bueno, la, la, la, la NBA lo sabrá porque no le interesa Latinoamérica. Pero el jueves va a empezar la final, se va a jugar en Dallas, dos partidos en Dallas, tres en Miami y dos en Dallas si hace falta. Bueno, los Mavericks son favoritos, pero Miami tiene una pequeña cuota de experiencia por su técnico Pat Riley y Shaquille O'Neal que ya saben lo que es ganar. Son dos equipos que nunca llegaron a esta instancia, así que vamos a ver qué, qué es lo que pueden rendir en esta situación. Mi querido Fabricio, ¿vos sabés lo que es ganar? Yo lo único que sé es que cuando siento Miami me acuerdo del gordo por ser y aquella noche de juerga... Al lado de eh, Susana Jiménez y otros grandes de Miami, todos mi vecina Miami, saludo a todos ellos. Vamos a volver con el pueblo cubano. Cuando muere Fidel Castro, vuelve la democracia. Mi querido Fabricio, me parece que tu homenaje nunca vino más apropiadamente, sabemos, de tu amistad con el gordo por y Realmente queremos darte un sentido. Abrazo, mi querido Fabricio. Esta es por el gordo, esta es por el gordo. de Cherva Mate Fergueras en sus distintas presentaciones a 21 horas en el Centro Cultural Narváez junto a los del Suquía. Cherva Mate Fergueras, con buen sabor a toda hora. Mix de cereales y noticias. ya es del pincha hoy se presentó en la sociedad Ave de Malagüero ya es colchonero. Holanda empató 1-1 con Australia, victoria de Brasil 4-0 entre los nuevos Zelandíes. Costa de Marfil un bonito país, y Hidroxba hizo dos goles y exitó en el tercero para el tercero. Está puesta la presentación antes del especial pues, eh, Haceme un resumen Jesús. Hay una presentación antes del la, de la especial Haceme una confrita Son dos especiales de, de un jugador de fútbol Leonardo Franco y tiene una presentación ah, Ahí bueno, Mientras el operador se encarga bueno, Explícame el mix Bueno sí, Verón que va a volver a jugar en la Argentina En su club de origen Estudiantes de la Plata Agüero, una de las últimas joyas del fútbol argentino Va a estar jugando en el Atlético de Madrid por fin Y bueno, toda esta serie de amistosos que no sirven para nada, como el empate de Holanda 1 a 1, la victoria de Costa de Marfil. El Mundial empieza el viernes y ahí es donde hay que ganar. Mi querido Fabricio, ¿qué vas a estar? ¿Vas a estar viendo la apertura? ¿Tenés ya palco VIP allá en El viernes empieza el Mundial. Yo pensé que empezaba el año que viene. Yo me vine acá de vacaciones a Alemania y me van a caer todo negro gritando fútbol. A así es Fabricio, tenés que analizar desde allá. Como ya en Alemania. Le vamos a mandar a Jesús María Torres, pero confiamos en que vos sabes más, mi querido. Pero no nos que un año. Pero estamos preparados, mi querido Mauricio. porque acá en este micro deportivo tenemos todo. Y vamos a darte la ficha de los grandes jugadores como hemos venido dando con la presentación que los caracteriza. Aquí estamos, señores, con la presentación de este micro superpensé que ha preparado la producción con mucho cariño y dedicación. Horas y horas de edición y datos, datos, datos y más datos. Especiales, rumbo a Alemania 2006, en el año de... y uno de los pilares fundamentales de la selección carismática de Peckerman, señores. El alma del equipo, aquella persona que va por llevar la alegría y el deporte, y no solo por su habilidad, sino porque es la fiesta del grupo, es el espíritu. Por eso la fotografía de un grande, señores. el Leonardo Franco, primera parte, el gordito al arco. Nombre, Leonardo Franco, apodo, Leo, fecha de nacimiento, 20 de mayo de 1977, lugar, San Nicolás, puesto, Goalkeeper. o portero, o arquero. Eh, pero esto es solo la punta del iceberg de la vida de un grande Hemos vivido muchas cosas, dijo este gran hombre Y por eso nos investigamos y profundizamos en las entrañas Llegamos al corazón, a lo que él piensa, a la familia Toda la verdad, lo que era de chico, lo que era de grande Cómo soñó y cómo está viviendo lo que está viviendo Porque profundizamos en la vida Imploramos la segunda parte de esta fotografía Que llega mucho más adentro en el personaje tras Leonardo Franco Biografías Leonardo Franco Segunda parte El cacique de los tres palos Con una cabellera que dista 188 centímetros del piso y con 79 kilos de peso Leonardo, o Leo como lo llaman los que lo quieren siempre fue el mismo tipo poco reconocido y humilde de San Nicolás Supo jugar en Independiente y hoy Gabriel milita en el Atlético de Madrid. En su corta carrera como futbolista perdió muchísimas finales, pero se dio el gusto enorme de ganar las dos finales que más quería, la del Sudamericano y la del Mundial de Malasia. Ya claro, sabemos que Franco no va a ganar otra final más en su vida y esa es la triste noticia, así que es un María Torres. Bueno, pero por suerte va a arrancar de suplente, pero como está atajando a Bondancieri, y, bueno, uno nunca sabe. El Petro Man ya tiene experiencia en haber sacado Arqueros, uh -huh. justamente Franco no sufrió en Malasia, ¿eh? un partido fue al banco, atajó Muñoz y el abandonado Lux también perdió su puesto en el Mundial de Argentina 2001 a mano de... De caballero, así que si a y atafa algunos partidos mal, Peckerman cambia enseguida. Así que querido no, Tarkensel no, Perdón, mi reflexión en este asunto. Franco era un dictador y mató un montón de gente. Así que a mí no, cabe, no me cabe ninguna duda que Franco mandó a matar al hermano de Lux para que Lux no le hiciera sombra por último y este comentario agradable Fabrizio, decime la hora En Jürgen de alguna otra cosa? a ver... Deja de tocarle el culo a querido y fíjate en tu reloj alemán, suizo, franco, suizo, otomano, y decime la hora En Jürgenburger. Las 4 de la mañana ¡Ta! ¡Ta! Y estoy comiendo un sucrut! Danke, Danke, der, der Fabrizensen Gracias por estar mi querido Fabrizio, allá saluda y despedite a tu familia un documental de Hitler ¿Sabían que tenía bigotitos? Yo no lo sabía. Gracias, Fabricio, por estar en esa noche tan fría de tu, donde quiera que rayos estés. Jesús María Torres, gracias por haberse venido. hasta acá a todos los estudios y hemos hecho estado. tenido la oportunidad maravillosa de estar los tres juntos haciendo el mejor micro deportivo de Rosario. Se da pocas veces, se da pocas veces, pero con el corazón. Estar acá es importante, ¿no es así, Jesús María Torres? Bueno, oh, sí, pero ahora me voy rápido porque me quiero ir a tomar una cervecita con el equipo de producción. Comprometido. Y señores, síganse en Jorge y porque las cosas se siguen actualizando porque ya no tengo más ganas de hablar. Gracias por estar, señores. Gracias. Tomate un y shop, Jesús María.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 Os tengo noticias de su banda favorita, se los digo por una patita de jabalí. Noticias de música y oki, el... Pal palky. Pasos al baño y quedan los artistas. La banda francesa Daft Punk se tomó unas pequeñas vacaciones de la música para dedicarse de lleno a su nuevo proyecto cinematográfico. La película que produjeron se llama Electroma y cuenta la historia de dos robots que quieren volverse humanos. El dúo francés ya había producido la peli de animación Insertela 5555 en el 2003 junto al director japonés Leiji Matsumoto. Escuchamos a Daft Punk haciendo Around the World. round the world round the the world round the world round the world round the the world round the world round the the world the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the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 Ay, como me gustaría tener superpoderes para poder parar el mundo y decirte todo lo que tengo que decirte para decirte todo lo que siento. Mamá mamá mamá. Ay, estuve semana pensando en vos, ¿sabías? Por eso me estoy comiendo panchos para poder calmar mi angustia. No puedo más. No sé ya qué hacer. Mis sentidos están que arden. Quiero aprender a parar el mundo y decirte todo lo que siento. Perra bitch. Te amo. Este tema te lo dedico. Efekt. Es, es, es para vos. Bitch. Ter de personne. Ter de personne. Ter de Un clan, un clan, una zona, une zone. Wam wam, wam, wam, wam, wam, va wam, wam, wam, wam, la wam, wam, wam, wam, wam, wam, de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 Let's on the face of the Let's go. Let's go. na pau o goza Baby Me gustaría mucho que los novios cumplan tanto como los chongos. Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. Y hasta aquí llegó el Yolky Palki de hoy. Y bala. Nos encontramos mañana. Yo, yo ya no, no lo entiendo más. No, yo tampoco no lo entendí. Nos encontramos mañana. Ah, no, no a él hizo Palki. todo concepto. Exacto. El disco de esta semana es Lo Nuevo de Radio 4, Radio 4. Esto es Enemies Like This. Enemigos como esto. Esto es... Mejor no tenerlo. Rock, New Wave Electrónico Comunista. Gracias por ser la mejor audiencia de todas. El besito de las buenas noches